El Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 35 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y es el turno de alguien que no habíamos escuchado hasta ahora. A mí me encanta esta musiquita porque... Es la que significa que muevo la cabeza hacia los costados y habla Furfaro que no, es me algo. Gusta, que... Me gusta el mató. Ah, sí. Nada más por eso. ¿Solo por eso? Sí, sí no aguanta el mató, loco. Sí, sí, pero no cabeceas a lo, a lo natas, es como todo lo contrario. Para los costados, tipo feliz. Sí, feliz, colgado, todo bien. Eh, ¿Todo bien con los sedines? Eh, pss, todo bien con los ¿Sigue sedines. ¿Sigue siendo ocho Empieza... o te alguno nuevo? No, que hasta las operaciones financieras, hasta que son hasta las 3-4 de la tarde. Bueno, yo qué sé, pero tal vez alguien trajo plata de Está, que estás tenía hablando blanco un, en algún otro lugar. Del ¿Estás mundo? hablando de un mercado negro de sedín. ¿Estás denunciando al aire? No, no, no, solamente estaba haciendo suposiciones vacías. No, la cuestión. Obviamente todo blanqueo empieza mucho, empieza tarda mucho en, en empezar la cuestión porque primero hay todo un proceso de. ...que averiguan la información, de que se ponen bastante en claro las diferentes reglamentaciones... ...recordemos que esto tiene reglamentaciones de muchas aristas... ...de Economía, Banco Central, AFIP, eh, CNB, otras reglas y cuestiones del MERVAL, etcétera... ...por lo cual es bastante más complicado... ...entonces tarda en empezar y el primero y el segundo día... No hubo operaciones, pero tercer día, miércoles, ayer Ingresaron dos, los primeros mil dólares Como consecuencia de las primeras 8 operaciones del blanqueo de capitales Que suscribieron a los cedines. Que eso significa, hay, person, hay personas que tenían mil dólares de No declarados, seguramente sean Si bien pueden entrar declarados y declarados, no declarados Que llegaron al papel y... Y decidieron ser los primeros, fueron los primeros que se tiraron a la pileta para tratar de confirmar también que hay agua. Está todo supuestamente confirmado que se van a poder utilizar para diferente, una diferente gama de, de compras y que van a estar los dólares disponibles cuando estos sedines estén aplicados. Las operaciones fueron 7 en el Banco Nación y 1 en el Banco City. Y... Eh, exactamente fueron de 160.000 a través del Banco Nación y de 100.000 en el Citibank. Eso fue el primer día. Probablemente al mostrar esta primera entrada, esto empieza a abrir la puerta a, a que el flujo sea bastante más grande. Recordemos que la expectativa del gobierno nacional era más o menos... Estar entre los 3.500 y los 5.000 millones de, de dólares. 3.500 decían en la charla más informal. Después eh, Roberto Feletti, diputado, ex viceministro de Economía, había tirado el número de 5.000, por lo cual se maneja en esa brecha. ¿Y cuándo va a acelerar esto? Vamos a eso, llegar? Eso, ¿Furfaro, cómo eso... la ves? Decí la verdad. Decí la verdad, Furfaro. No, es hacer futurología. Okay. Son 60 días, por ¿no? En total, 90? O 90, 90. 90 días, ahí está el. Tiempo hasta 30 de septiembre. Esto puede tener diferentes ritmos, épocas con más, épocas con menos. Pero esto probablemente empiece a generar unas vueltas en el mercado. ¿Cuál es la cuestión también? Si bien todavía no existe este mercado secundario, que es la, la esperanza del secretario de, de secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, para impactar sobre el valor del dólar blue, ya se publicaron por primera vez un valor para negociarse en pesos estos papeles, que fue por cada lámina de 100 dólares, los que están aplicados, es decir, los que, los que se pueden, se pueden cambiar. Cambiar, cambiar automáticamente por dólares, que probablemente sea muy chiquito el, el mercado secundario de esto. Acá, porque por lo menos ahora, digamos. Van, ¿no? Incluso más días. adelante, porque los que tengan esto, probablemente vayan a buscar el dólar billete. Más que negociarlo, quizás tienen una necesidad de pesos o algo, pero probablemente vayan a buscar el dólar billete. Y cotizaron a 7 pesos con 45 pesos. ...en el mercado secundario... ...y los no aplicados... ...a 7 pesos con 15 centavos... ...por lo cual... ...marca... ...una distancia importante... ...con lo que es el valor... ...del dólar blue... ...50 centavos por cada... ...por un po cada unidad digamos... ...claro un poco más... ...recordemos que... ...en los últimos días... ...estuvo el dólar blue... ...en 8 pesos... ...7.90... ...dando vueltas por ahí... ...porque fue lo que acordó... ...Moreno con los cambistas de... ...me lo... ...planchan... ...en las semanas previas... ...después cuando empiece... ...el Cedín... Da mucha, mucha bola muy, o sea, Y genera mucho mercado de, secundario De Sedin Con eso también ganan plata Y termina cayendo el mercado del dólar Lo cual eh, además generaría una especie de, de, de, de círculo En el cual El Sedin el a este dinero Bajaría el precio del Blue haría bajar A que se acerque Porque la gente si no preferiría Quedarse digamos, con los Sedines Ir por los Sedines en vez de por los Blue Y al bajar el precio del Blue También bajaría lo del, el del Sedin Digamos, claro, de alguna forma. Es, es, es un círculo ahí, sobre todo teniendo en cuenta que al mismo tiempo. Ahí dudaste si decir virtuoso o vicioso, <ríe> me pasó lo mismo, por eso nos quedamos con que es un círculo. No, no, no es un nada. círculo que no calificamos. Entonces, también recordemos que el dólar oficial está teniendo un ritmo de devaluación, de su traducción a. de, de la paridad dólar-pesos que está acelerándose recordemos que está en un ritmo que puede ser eh, anualizado dentro del 20, 21, 22% con lo cual se estaría acercando se estaría achicando más esta brecha y se estaría llegando a un, a un precio no exactamente igual pero bastante similar en el cual las brechas entre estos diferentes precios de los dólares sean más o menos dentro de un escenario bastante eh, no homogéneo pero cercano Entre cada uno de los precios, con lo cual... Parejito. generaría menos incertidumbre a, la, a esta hora... A la hora de mirar al mercado de camero. Porque recordemos que... Ya dije como 20 veces, recordemos, perdón. 10.45 estaba el 8 de mayo. Sí, Entonces, en... ahora tener un 7.90 con expectativa de bajarlo más. Es un, una caída bastante... Bastante importante. Y este 7.45, 7.15... Puede ser una nueva, una nueva generación de un precio de referencia, de un precio de referencia diferente. Sí, digamos que hace un par de meses quizás el que quería pensar en dólares, veía algo en dólares y quería pensarlo, automáticamente hacía la cuenta por 10 ya. Claro. Y a partir de esto ya de nuevo se empieza a hacer la cuenta por 7, 7,5, 8. Y dejar de especular también con la ganancia que se puede generar con el atesoramiento de dólares y si rinde más que el bono no sé cuánto... Y descartar de entrar, un escenario de disparadas, sobre todo, ¿no? Claro. Eh, de, una decir, bueno, no va, no va a salir 20 pesos es el una dólar. Confirmación, es una confirmación del gobierno, o una intención de confirmar por parte del gobierno nacional de que no va a haber esta devaluación fuerte post elecciones de la que se hablaba desde algunos sectores, pero también es una confirmación de que hay un reconocimiento de cierto atraso, con lo cual... Mientras trata de bajarlo y ubicarlo en 750, 7, avanza con el dólar oficial. O sea, hay un reconocimiento de los dos. Desde los dos costados, un reconocimiento de un problema. Por lo cual está aumentando el valor del dólar oficial. Pero hay un reconocimiento de que ese precio es de especuladores. O sea, mantiene esa posición. Es como un. se convergen dos posiciones. que parecían enfrentadas. que era. O reconoces que hay un, un atraso a cambiar y se necesita una versión refuerte O, no, el dólar blue no importa, es cosa de terrorismo, yo qué sé. No, ah, más o menos en el medio había que bajarlo, había que subir el otro. Y se está convergiendo en, en un precio, digamos. Perfecto. Quiero que sepan, quiero que sepan esto es para los Bien. oyentes, que cuando habla furfaro y ejemplifica hace gestos muy raros con las manos, sí. se personifica, ¿no? Es un es, tiene una cuestión muy muy radial. Muy, muy, radial. muy sindical, te diría, ¿no? Eso de los brazos, brazos señales. Ah, a mí me sonaba más a dibujo animado. También, bueno, podría ser el dibujo animado de un dirigente sindical. Ahí va. Vamos a salir de este bloque escuchando a Marisa Monchi. Si se lo hubiera dicho todo eso Este, Ludmila ya estaría diciendo alguna barrabasada y Seguro. mordiendo la, la, banquina. la banquina, el pasto y todo lo que vimos allá. Marisa Monte haciendo levante, que es algo que no le falta a nuestro columnista Furfaro. Ya volvemos más más diario.